Educatoria La Plata, Buenos Aires. Compañeros, compañeros de otras organizaciones y compañeros que no siempre están encuadrados en organizaciones determinadas, pero que aportan a todo este proceso de lucha que estamos viviendo. Hoy el tema es recurrente, es la situación que tenemos y que podemos evaluar mucho mejor que cuando recién se produjo la, la, el resultado electoral. Lo concreto es que estos tipos avanzan con todo. Dicen que van a hacer lo que prometieron en la campaña. Y no es para no creerles, es probable que lo que digan lo hagan. Y lo van a hacer porque tienen con qué. Es decir, tienen un pueblo un pueblo dividido, un pueblo desarmado ideológicamente, políticamente. Un peronismo que no estuvo a la altura en los últimos 20 años. No, no solo no estuvo a la altura, estuvo en la construcción concreta del capitalismo en la Argentina. Fue parte del capitalismo y de la penetración imperialista en la Argentina. Nosotros siempre decimos la lucha de clase del peronismo derivó a favor de, de los sectores del peronismo capitalista e imperialista y a partir de ahí el peronismo no pudo ser nunca más una alternativa para construir una sociedad sin explotadores ni explotados. En todo caso, distintas variantes, más progres de derechos humanos, unos como el kirchnerismo, más liberales, capitalistas y proimperialistas, otras como el menemismo, pero básicamente después de esa de derrota a partir de del 76, el peronismo no pudo, nunca más tuvo en su seno una izquierda peronista, una izquierda independiente, no una izquierda del gobierno, una izquierda independiente que pudiera plantearse concretamente tomar el poder y desde el poder construir otro tipo de sociedad. Entonces, un poco uno empieza a descartar sectores porque el peronismo puede encabezar una lucha de resistencia contra esta gente. Eso es materialmente imposible. Más en algunos casos probablemente parte de los sectores del peronismo sean cómplices de esta nuevo proceso de entrega que se da. Y después estamos nosotros. Nosotros, como digo, es este, el, las izquierdas en la Argentina, entre las que nos encontramos. Eh, con el peronismo, olvidarse. El peronismo es una fuerza en digresión, filtrada por la corrupción a sus más altos niveles. Cuando digo alto, es altos. A sus más altos niveles, con una base social carente de, de dirección. Es decir, hoy un militante peronista no sabe quién lo conduce, eh, o kirchnerista, no sabe quién lo conduce. Entonces, eh, era obvio que iba a ser así. Es más, nosotros mismos, convocatoria segunda independencia, tuvo en su seno, tuvimos una una disidencia digamos un sector que efectivamente entiende que hay que seguir siendo priorista, entiende que se puede que se puede seguir construyendo en ese en ese espacio entonces eso olvidarse pero ahora vayamos a nosotros convocatoria segunda independencia nuestro partido nuestras organizaciones asumimos la parte que nos toca en el fracaso de la posibilidad de de poder empujar un movimiento de liberación o un movimiento revolucionario o un movimiento antiimperialista en la Argentina. Pero de todas formas sí también tenemos que decir al mismo tiempo que hay sectores que han demostrado que no pueden estar en condiciones de encabezar un proceso de lucha, un proceso de liberación, un proceso de lucha, un proceso de enfrentamiento. En primer lugar las izquierdas trotskistas. Las izquierdas electoralistas, trotskistas, las izquierdas que luchan dentro de los marcos del sistema capitalista, han demostrado, no ahora solo con esto, en mi ley, han demostrado en los últimos 10 años, no están en condiciones de encabezar procesos de lucha. Lo han demostrado claramente. En los últimos años, más. Por eso no pueden salir de ese laberinto en el que se han metido. Esas izquierdas, está claro que no tienen en su cabeza el poder. Por eso el trotskismo en ningún lugar del mundo en los últimos 100 años ha podido acceder al poder. Han llegado los comunistas, los maoistas, los nacionalistas populares revolucionarios, los frentes de liberación, menos el trotskismo. ¿Por qué? Porque además no, no tiene el poder en la cabeza. Y el trotskismo en la Argentina, que debe ser uno de los lugares del mundo en el que más desarrollo tiene, justamente ese nivel de desarrollo, de inserción en la clase obrera, en sectores populares, lo ha rifado. O dicho de otra manera, ni siquiera lo ha confrontado, ni siquiera lo ha jugado en la lucha por el poder. Porque justamente si algo tiene la lucha de clases y la lucha antiimperialista o la lucha por el poder, es que se arriesgan cosas, se arriesgan vidas, se arriesgan libertades. Entonces, bueno, esa situación, nosotros creemos que la izquierda electoralista, la izquierda trotskista, no está en condiciones... Y nosotros no vamos a ir atrás de esos procesos. Lamentablemente, muchos sectores autonomistas, de cambios sociales, que ellos han ido atrás, y muchos compañeros muy cercanos a nosotros, en la versión, digamos, social, piqueteril, han ido atrás de esas izquierdas. Nosotros no lo hacemos. Y nosotros dijimos y decimos todavía que... este Estos planteos del Frente Piquetero, de la Unidad Piquetera, estos planteos de, de ir a hacer la vuelta al perro, de, de dar, hacer de producir el marchódromo la vuelta al perro, ir a acampar dos días, pedir un par de planes más, un, plan, un par de planes menos, que el Estado capitalista nos financie nuestra propia lucha contra el Estado capitalista, nos parece que eso ha fracasado. Y además eso genera una confusión en los compañeros y los compañeros que están ahí tener una confusión, porque en todo caso se les explica que están ahí peleando por planes y se les esconde, se les catima la cuestión política. Nosotros creemos que muchos de esos compañeros y compañeras que están ahí tienen construcciones muy importantes y esas construcciones deben ponerlas al servicio de la lucha. Y en ese sentido queremos hablar también de la lucha y de la resistencia, porque nos dicen que Hay que ponerse a la cabeza de la resistencia, ya hay que ganar la, la calle, ya hay que ganar la calle, ya la resistencia. Bueno, miren, algunos de nosotros hemos participado en procesos proceso de resistencia. Hemos resistido a, a Perón, había que resistir a Perón, había que vaciarle la plaza Perón. Hemos resistido a las 3A, a los grupos de exterminio de la derecha peronista en el poder que nos llevó tanto compañeros muertos... Hemos resistido a la dictadura, es decir, sabemos lo que es la resistencia. Y hemos resistido al menemismo. Yo mismo, los primeros cuatro años del menemismo me los comí en cana. Es decir, por pues esos años la pelea no, no era ir a dar una vuelta al Ministerio de Desarrollo para recibir recursos, los recursos se conseguían de otra manera. Entonces, si de algo sabemos alguno es de resistencia. Y las resistencias implican que hay que prepararlas implica un alto nivel de conciencia, un alto nivel de organización, y en ese sentido nosotros decimos que la propuesta que hacemos es, en primer lugar, sin dejar de pelear, sin dejar de, de estar en la calle cuando hay que estar en las condiciones más favorables posibles a nosotros, fortalecer las construcciones que tenemos, fortalecer las estructuras de cuadro, las estructuras de masas. Nosotros, por lo menos, eso es una propuesta concreta, no solo para nosotros, nosotros creemos que muchas organizaciones de compañeros y compañeras con los que nos vemos todos los días deberían hacer eso, deberían hacer un esfuerzo para preparar a sus compañeros y compañeras para esa resistencia que se requiere, que va a llevar mucho tiempo, que necesita muchos elementos de conocimiento, incluso de voluntad política. Porque no es una cuestión de voluntarismo, no es una cuestión de decir, bueno, ya salimos a la calle, ya, somos, ya estamos en la resistencia. No, Yo lo he escuchado, compañeros muy cercanos, incluso casi como una especie de interpelación a nosotros. Bueno, ustedes lo que tendrían que hacer es salir a la calle ya. Bueno, nosotros planteamos esto y además planteamos también como propuesta... Algo que venimos diciendo desde hace dos o tres años, la unidad como tal es una entelequia. Nosotros hablamos de acuerdos, compañeras, compañeros, mucho acuerdo en pocas cosas. Entre esas cosas está cómo resistimos a este proceso que avanza como una máquina. Porque justamente si algo tienen, ¿por qué no van a hacer lo que dicen que van a hacer ellos? El poder se ejerce, compañeras, compañeros, el poder se ejerce. Si nosotros estuviéramos en el poder, ¿de verdad creen que estaríamos cinco años para cambiar la Constitución? ¿Que estaríamos cinco años para determinar que los pueblos originarios tienen que tener su autodeterminación? ¿Que hay cosas que nosotros no las haríamos en el primer mes, en el segundo mes de gobierno? Ejerceríamos el poder. Si convocatoria segunda independencia estuviera en el poder, ejercería el poder. ¿Por qué no lo van a hacer ellos? Esto es un problema político y organizativo. Si no vemos esto de lo político y organizativo, nos vamos a equivocar. Vamos a hacer lo mismo que hizo el kirchnerismo durante sus los cuatro años de macrismo. Muchas organizaciones sociales arreglaron con Macri, les dieron más dinero y más subsidio y más planes que lo que ellos mismos habían dado. Las organizaciones sindicales ni hablar. Y ellos plantearon plaza con aguante. Recuerden, plaza con aguante. Es decir, no bajarse de la plaza. Me acuerdo que una de las cara más visible de ese planteo de plaza con aguante era el actuar gobernador Axel Kicillof plaza con aguante qué es eso plaza con aguante y así sus presos se mantuvieron los cuatro años de Macri y los cuatro años de Alberto Fernández porque los presos no salen por plazas con aguante fíjense en Medio Oriente estos presos que están recuperando su libertad de las garras del sionismo qué salen por plazas con aguante sale porque la resistencia palestina puso el pecho y arriesgó y jugó. Y esa resistencia se creen que se forma de un día para otro. De un día para otro. El pueblo palestino dice, bueno, hoy vamos a resistir. Por favor, compañeros, compañeras. Entonces, les pedimos que escuchen con, con atención esto, porque creemos firmemente. Nosotros... Todos saben, marchamos mediados de este año a otro congreso de nuestro partido, consolidar nuestro partido, nuestro comité central, pero sobre todo nuestras estructuras de masas, porque las estructuras de masas son las que nos permiten la inserción en la base social, ganarse el corazón de las masas. Nuestras ligas agrarias, las dianas, nuestra frente sindical, Asamblea Nacional de Trabajadores, la juventud, si nosotros no logramos eso, Si no logramos convencer a las masas, no hay resistencia. El tipo ganó con 9 millones de votos. ¿Cómo vamos a resistir si nosotros no nos insertamos en la clase social? No es posible. Con la construcción que tenemos no nos alcanza. Se vio hace un par de días un plenario, una vuelta a la Plaza de Mayo y ya está. Entonces nosotros proponemos esto con, con sinceridad, con compañerismo, con la mano en el corazón y esperamos respuestas también con la mano en el corazón. Mientras tanto, seguiremos e estamos a seguir construyendo nuestros proyectos. Gracias. Informa. Barricada TV, Buenos Aires. Se están peleando por el botín antes de ponerle las manos encima. Eso realmente me tiene sorprendida. Eh, es, es interesante ver como algunas le cortan el rostro a Milley y compañía para hacerse cargo de, del inicio, que seguramente va a ser muy parecido a llegar a González, o sea, a tener que comerse los muertos iniciales para que después, este, en base a la senencia y los escombros, vengan otros a cosechar, como en su momento cosecharon otros ministros eh, posteriores a Germán González, cabalos específicamente, ¿no? Pero para que Cabana pudiera restaurar la convertibilidad y el plan de Friedman, que eh, pobre los gusanos que se lo están comiendo, eh, que es el padre del monetarismo, digamos, en los Estados Unidos, neoliberal y demás, se un trabajo sucio. Y el trabajo sucio básicamente consistía en que no queden muchos pesos dando vueltas. Liquidar la liquidez, valga la ironía, destruir el dinero en la calle y de esa manera poder restaurarla la convertibilidad uno a uno Esto no era algo nuevo para que efectivamente fuera un golpe. Más allá de que ya la realización de Millet cada vez está más desdibujada y el propio Millet ya casi no existe en ella y dice que va a tardar dos años, cinco años, veinte años. Eh, lo que está claro es que la liquidez que hay, los pesos que hay, los quieren destruir y para eso tienen que conseguir un armandosales que por ejemplo haga el a un bono 89 que es lo que hizo armandosales en este momento para todos los ahorristas. Pero Pero Caputo es especialista en armar bicicletas financieras internacionales, entonces, en vez de hacer un Rolex 89, aparentemente lo que quieren hacer es traer bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se los preste algún fondo medio oscuro, entregarse ese medianoche, con condiciones muy particulares, y con eso van a dárselos a los bancos, y que los bancos le den la plata a los ahorristas. Cuando le la plata, no estoy diciendo dólares ni eh, bonos del Tesoro. Seguramente, Los bancos se van a quedar cuando se volan tres euros en dólares y le van a dar pesos a la gente, pero eh, con determinadas condiciones que no sabemos cuáles serán. De esa manera, y garantizando ese préstamo seguramente con las eh, acciones del Fondo de Garantía de, Susti de Sustentación de la ANSES y con la diferencia van a conseguir desarmar la bomba de las leyes, hacer un trabajo sucio que implica manotear este, riqueza de los argentinos. No mucho para privatizar, excepto que es lo que, que pueden hacer, pero no lo quieren hacer transparente. Más o menos para eso vendría Caputo. Es distinto con Banos del 69, pero es muy beneficioso para los bancos. En el mejor caso neutral para la gente, en el mejor caso si le sale bien, porque para esto, todo esto tiene que salir bien. Y muy beneficioso para el fondo que le tiran unos miles de millones entre gallos y medianoche y se quede con las acciones del PIB y del Fondo de Garantía Sustentable, que acordó la el préstamo con el FMI, en eh, también, lo acordó entre gallos y media noche por 45 mil millones y no lo pasó por ningún lugar relevante para hacer un, un mínimo de estudio de viabilidad o de, o de consecuencias. ¿no? Informa. Radio Encuentro, Viedma. Río Negro Orlando Carriqueo Mari Mari Lamien, Karina y Camila desde Radio Encuentro Mari Mari Camila Mari Mari Lamien Polaniel, Mari y Juven eh, bueno eh, sí, tuvo una eh un poco la necesidad de acompañamiento, acompañamiento que que se pidió ahí la familia, los papás, Rosiela, asunto de Rafa eh, y un poco querían hacer algo que habíamos hecho creo que el segundo año de, de que de, de, el asesinato se fue un mural y tuvimos una actividad ahí en la casita que era de Rafa. Los padres esperaban tener eh, eh, Algo similar a lo que habíamos hecho en aquel momento y acompañamos a la familia en eso. Y después se siguió a la tarde hubo otra actividad, el culturazo, que también eh, eh, se extendió con música y eso, en otro lugar, ahí cercano, hasta las 10 de la noche. Así que la verdad que fue una jornada eh, con, con mucha actividad colectiva, muraliada, guiso, música. Eh, creo que que apostamos también a eso de recordarlo en lo humano no en lo colectivo en lo comunitario pero en lo humano también y eso creo que, que también en estos momentos donde se está por venir el fallo donde no son las mejores eh, circunstancias creo también eh, eh, para este fallo eh, en lo personal no veo no, no tengo muchas expectativa de, de, de justicia pero bueno Eh, hay que esperar hasta el miércoles eh, a ver cómo, cómo resuelve eh, la justicia una situación que nosotros venimos anunciando como, como un crimen de Estado, creo que quedó demostrado durante el juicio del ataque a una comunidad indígena por parte de la Fuerza de Seguridad, con un orden judicial, eh, con un poder político agonando esa teoría, En enfrentamientos como existía también en, en la dictadura militar creo que todo eso es parte de eh, de este eh, de esta de este de esta situación no en un conflicto comunitario la pérdida de vidas como pasó con el viajaray en dos 2021 y creo que eh, eh, no es un, un buen síntoma para la democracia en argentina no sólo estos hechos que se han venido dando en democracia, sino también creo que, que la situación política con un gobierno de derecha anti-mapuche, como ya se ve, anti-derechos y, y racista, ¿no? Creo que no es la mejor manera de, de conmemorar los 40 años de democracia, por supuesto. Eh, bueno, sabemos, ¿no?, que, eh, como decías bien el... Eh se viene el veredicto, eh, ¿cómo está eh, en este caso la familia? ¿Ha podido acompañar allí? Sabemos que se hace en Fisque Menuco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son los sentires de la familia? Bueno, ellos eran, En realidad están venidos porque bien, no, nunca pudieron ver a, a, a, a los que están invitados, ¿no? Excepto por la cámara de televisión o por por el zoom del, del juzgado. Ellos están viniendo... Hoy están viajando para acá o mañana eh, para seguir la estancia el día miércoles del juicio. Eh, como como un dato cuando eh, Graciela cuando estuvimos con Graciela una de las cosas que decía que eh, que los días 25 de noviembre es muy difícil para ella por eso compartir y estar acompañada eh, le da le da una tranquilidad que Y, y la verdad que eso, acompañar en lo humano, es fundamental. Y, y las expectativas que puede tener la familia también están un poco ahí con la expectativa de qué es lo que pasará. Ellos piden perpetua para los asesinos de Rafa y, bueno, eh, también guardan esa esperanza, ¿no? Guardan esa esperanza. Teniendo en cuenta de que la Fiscalía solicitó al Tribunal una pena de 5 años. Bueno, eso fue un reclamo eh, que, que ellos expresaron en el mismo momento, ¿no? Creo que, por eso digo, una cosa es eh, eh, la expectativa que ellos tienen, pero ellos saben que van a seguir luchando, ¿no? Creo que que, que eso también eh, es, es interesante atender, ¿no? De mirar que ellos están eh, reclamando por una justicia que no le va a devolver ya a su hijo, Eh, que al pueblo mapuche no le va a devolver también un integrante, pero que que no puede ser que esté convalidado en la Argentina eh, eh, el terrorismo de Estado, porque creo que esto se enmarca dentro de eh, un terrorismo de Estado que buscó disciplinar los reclamos territoriales de las comunidades indígenas, sobre todo el pueblo mapuche, desde el año 2017 en un escenario donde eh, eh, había estado desaparecido Santiago Maldonado 78 días, se dio este asesinato en un conflicto territorial eh, que no está resuelto, a pesar de los acuerdos que se llevó con el Estado, con lo cual también uno eh, analiza eh, el sentido de la democracia, no si ni siquiera los acuerdos que se llega con el Estado eh, se respetan, ¿no? y eso también es parte de de la historia del pueblo mapuche con y en esa relación con el estado. Feláy eh, también bueno agradecemos esta comunicación queríamos tener un poquito eh, esto de que de que sabemos que Graciela eh, generalmente no no sale en los medios y queríamos tener un poquito la visión de los que estuvieron acompañando allí también eh, sabemos que fueron el mural fue eh, por dos artistas plásticas no pero también uh, salió una foto donde eh, Graciela estaba allí pintando el mural debe haber sido muy fuerte también la, la, la, el momento no pero bueno queríamos para ir acercar un poquito a la gente que que escucha por acá un poquito de, de lo que fue sucediendo el c25 sí la verdad es que que fue ellos se sintieron muy bien acompañados creo que eso es sobre todo a Brásila le, le le gusta pintar así que fue también ella e, ella era la que estaba más emocionada para recibir a la gente para recordarlo Eh, como el chile del barrio que se ocupaba de organizar los partidos de preparar to tacitata de, de ser el amigo de, de, de los vecinos de, de ocuparse de la familia de su hermano bueno eh, creo que, que en ese aspecto eh, aportar a, a eso eh, es también como más no todo lo político que podemos decir sobre las circunstancias sino el Lo, lo que implica para unas familias, ¿no? En, en una en un en una tarea donde todavía se está reconociendo o se están reconociendo como como indígenas, ¿no? Como mapuche, algo que todavía no logra dimensionar en su plenitud la familia, aunque Graciela eh, en una charla que yo sube estos días eh, me comentó y eh, que recién ahora ella está aceptando que es racista. Eh, eh, se sentía mapuche y que, bueno, que, que ella no conocía cómo era eso, ¿no? Entonces, eh, escuchar, escuchar su historia de vida, escuchar... La verdad es que, que no es más ni menos que la, la, la historia del despojo, el traslado a la familia. Graciela contaba que sus padres vivían donde lo que hoy es Arelauten, ¿no? El country, el golf, el country donde están las personas más ricas de la Argentina, en Bariloche, en un barrio cerrado que tiene toda una montaña y que está en con otras comunidades. ¿no? Entonces, ¿cómo vemos que esa exclusión, ese racismo, ese genocidio está presente en, en, en familias que todavía no logran dimensionar su identidad, eh, pero que el Estado actúa como hace 145 años? Sí, realmente es, eh, es la, la diferencia, pero bueno. Eh, la bien, agradecemos un montón esta comunicación. Eh, y bueno vamos a seguir por supuesto de cerquita lo que tiene que ver con el, el veredicto no el del juicio eh, por el asesinato a Rafael teniendo en cuenta también de cara a lo que se viene también la mien, porque bueno sabemos que eh, doña Patricia burlich eh, está como como uno de los nombres para ministra de seguridad que bueno tuvo un montón que ver con con toda el, el, las muertes ¿no? en, en, en nuestro pueblo así que bueno vamos a ver eh, se Sigue, no se continúa la y con una movilización para el cinco seis y siete mi que no es un dato menor okay. no Exacto. solo mm. el panorama nacional sino lo que está pasando en la provincia con una mm. modificación y consulta de la ley de tierra y también con las leyes mineras que están presentes eh, y que acompañan no creo que, que la verdad que hay un desafío muy grande en la discusión y esperemos que eh, sentir la compañía de la sociedad también, porque esto no es un problema de lo de tierra, no es un problema solo de las comunidades mapuches o de las eh, familias mapuches dispersas sino es un problema de la sociedad, porque lo que está en juego no solo el territorio, la posibilidad de la extranjerización, la posibilidad de abrir a la minera, sino la, la, el recurso tan vital como es el agua eh, que lo necesitamos para seguir viviendo. Creo que Y eh, o pedimos a la sociedad que acompañe esta discusión porque me parece que no son las formas eh, de modificar una ley tan estructural como una ley de 79. Continuamos entonces de cerquita todo eso que va a ir sucediendo. Seguramente vamos a, a tenerlo de nuevo aquí presente Orlando y agradecemos un montón eh, que siempre nos pueda atender y nos pueda dar tanta claridad eh, que tiene que ver con nuestro, nuestros territorios. Mandamos un abrazo, eh, Lamien. Informa Fundación Ceferino Chubut. Se viene un diciembre complicado para las y los chubutenses En general por el contexto que, que estamos viviendo en Argentina Por el cambio de gobierno, porque el gobierno ya avisó que va a realizar un ajuste eh, muy duro Que va a impactar en el trabajador Y además porque el gobernador electo, Nacho Torres Que asume ahora el 9 de diciembre Ya avisó que va a ser, la textual es Imposible afrontar el pago del aguinaldo Lo dijo en Radio Rivadavia. ¿Querés escuchar la partecita, Dale. O sea, El Más allá del de, de tema de ganancias, de, de subir el mínimo impuesto, la discusión no está en la medida, si está bien o mal. De hecho es una baja de impuestos, la discusión está de dónde sale la plata. Lo que hizo Massa fue una medida proselitista, de campaña, de manera en consulta con los estados provinciales y eh, con la plata de las provincias. A Chubut le cuesta aproximadamente dos masas salariales, lo cual en este contexto la verdad que es imposible afrontar eh, siquiera el aguinaldo ahora eh, en el mes de, de diciembre. Para hablar del tema lo llamamos al diputado electo del Frente de Izquierda acá de la provincia del Chubut y madrinense, él además, Santiago Vasconcelos. ¿Cómo anda Santi? Buen día. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, a ver si puedo mejorar ahí el audio No sé si es nuestro o del retorno por ahí de lo que estás escuchando vos, Santi eh, En definitiva, eh, vos nos enviaste una, una comunicación que nos parece importante Donde decías, al, como respuesta a lo que dijo Torres El Aguinaldo es de los trabajadores, no de Torres ¿Qué significa esto? Claro, porque además de madrinense y diputado electo, soy docente Con lo cual, eh, mm. digamos, lo estoy viviendo en primera persona Incluso, bueno... En los grupos de WhatsApp este, de, de los que yo estoy de las distintas escuelas, finalmente estos anuncios arruinaron el fin de semana a la docencia y por supuesto a los estatales. Sobre todo porque estamos en una provincia donde eh, no es loco pensar que nos pueden retener nuestro salario este, sí. porque ya ha sucedido numerosas veces. Eh, y cuando encima se trata del aguinaldo, el, el que corresponde a las fiestas, a las posibles vacaciones de si alguien todavía se puede tomar vacaciones, bueno, realmente cayó como un baldazo de agua fría. Y acá lo que Torres está demostrando es que a la primera de cambio, cuando tiene que ver, cuando las, las cuentas no le empiezan a cerrar, ataca al derecho más preciado a los trabajadores, que es su salario, y, y por lo cual estuvimos trabajando todo el año, y además este, directamente plantea un ajuste sobre un salario que ya está recontra remil empobrecido es decir sí. no no hay margen los trabajadores estatales de la provincia de Chubut no tenemos el más mínimo margen de hecho la mayoría me atrevo a decir de, de, de los trabajadores estatales ya tenemos hipotecado el aguinaldo porque lo necesitamos para pagar por ejemplo la tarjeta con ¿Sí? lo cual es es un ataque muy grave Eh, del gobernador que elige eh, hacer ese planteo, es decir, de todas las variables de ajuste, él eligió conscientemente decir que la variable de ajuste para él son los, somos los trabajadores. Eh, ese es el punto, me parece, Santi, porque desde un, un lugar del relato, ni siquiera le quiero decir exclusivamente de Torres, porque no exclusivo de Torres, pero se va a plantear que no hay otro camino, ¿no? ¿Y qué querés? La situación es así, asá, nos dejan una provincia arrasada... Eh, entonces, ¿y qué quiere? No puedo pagar el alinalo. Es la única, el único sector que debe sufrir. Digo, es el único camino que tiene Torres o tiene otros iguales. Mira, en ese sentido, eh, a sí. mí me está haciendo acordar muchísimo a Arceón y cada vez más. Eh, pareciera ser como la versión joven de, de Arcioni, porque lo primero que hace Arcioni al asumir, si se acuerdan, este, fue no cumplir justamente con la paritaria estatal y allí donde se armó un revuelo total justamente porque este, incumplió sí. no solo con las promesas de campaña, sino incluso con justamente eh, el pago de salario. Con lo cual es como, que, y encima a fin de año, cuando cada todos los diciembre en esta provincia pareciera ser que son de, de sufrimiento y de lucha, este, entonces evidentemente está yendo por un camino muy similar, porque incluso discursivamente está aprendiendo lo mismo que planteaba Arsione al principio, que es esto del ajuste fiscal eh, y la reestructuración de la deuda. Y por supuesto que hay un montón de otros caminos, pero eh, Esta es una provincia que en términos de recursos eh, es multimillonaria, lo que pasa es sí. que eh, es muy poco lo que dejan las distintas actividades extractivas o productivas a, aquí en la provincia. Entonces eh, tenemos, por ejemplo, un 12% de regalías petroleras cuando se llevan millonadas, eh, tenemos muy bajos impuestos respecto a la pesca, respecto a la industria del aluminio y demás y con lo cual ahí hay rápidamente fuentes de donde obtener recursos, eh, en donde se ajustaría a los que tienen espaldas anchísimas, gigantes uh -huh. porque son los multimillonarios de este país en vez de a las empobrecidas familias eh, chubutenses Están escuchando a Santiago Vasconcelos, es diputado electo de Chubut, va a estar en la próxima legislatura que se recompone el 9 de diciembre porque la asunción finalmente de Javier Milay es el 10 Eh... Me parece un punto para detenerse ahí, el que acabas de mencionar Santi, porque también alguno que está escuchando, me trato de poner en el lugar del que no piensa como yo, como nosotros, como vos, no sé, eh, dirá, y bueno, a Nacho Torres no lo votaron para recortar a lo, a los petro, digo, o para ajustar o para cobrar más impuestos, porque eso significaría cobrar más impuestos o subir los impuestos o hacer cumplir los impuestos que ya están vigentes al petróleo, a la pesca, al aluminio, sino que son los sectores que parecería o la apoyan. Bueno, está bien, pero de todas formas, primero voy a relativizar el, el triunfo de Torres porque fue un poco más okay. del 30% con un 70% de la votación, con lo cual finalmente es un 25% de la población la que hace ganar eh, a Torres en el gobierno, con lo cual... Eh, te doy vuelta la historia y hay un 75% de eh, personas de la provincia que, que no lo votó pero Está bien, así, pero el gobernador eh... fue electo democráticamente, como vos, no, no, en no, esa no, elección Santi esto... Y bueno, es el que decide, ¿no? No, no, no, no, no pero no, no pongo en, en discusión eso Pero sí. te, te hago otro planteo sí. El 25% es que lo votó Torres, sí. por ejemplo, en su campaña Dijo, nosotros vamos a poner al docente allá arriba Sí Vamos a recuperar. Eh, hablaba del salario docente que va a recomponerse y demás. Sí. Y lo, lo primero que anuncia, sin siquiera todavía ser eh, gobernador, es que va a atacar justamente al eh, aguinaldo. Sí. Con lo cual, este, primero lo que tendría que hacer es blanquear las cuentas de la provincia. Primero lo que tendría que hacer es investigar toda la gita que fue utilizada eh, respecto a la deuda y todo lo demás. Investigar a dónde fue a parar, porque en esta provincia hay casos sobrados de corrupción. Bueno, todo ese, ese ángulo no lo está no lo está planteando. No. Y entonces se, se consolida como una estafa política. Esta idea de quiero poner al docente allá arriba, pero lo primero que hago es dejarlo sin el aguinaldo en medio de, la, de las fiestas. Con lo cual, este, yo creo que incluso para el votante de Torres sí. eh, que, que lo votaron para sacarse de encima Arcioni, Eh, bueno, debe ser eh, bastante un, un golpe bastante fuerte que eh, se esté asemejando tanto a Arsioni, a alguien que fue votado en contra de Arceoni. La verdad que eh, es un punto. Eh, de, para eso estaba pensando mientras te escuchaba, ¿va a servir la banca del frente de izquierda para tratar de aclarar? Ahora estando, digamos, dentro de la legislatura o dentro de, de uno de los de los tres poderes, eh, justamente, por ejemplo. Para qué se usó la deuda de Chubut, que es la deuda la, eh, el lastre, ¿no? Que es la que sirvió como excusa para decir, como pagamos la deuda y honramos nuestra deuda, no pagamos los salarios en tiempo y forma, no pagamos aumentos, etcétera, etcétera, y eso o se estira hasta incluso el, el, la previa del, del, de la asunción de Torres. Sí, porque además está siendo motivo de crisis, es decir, uno de los, claro. de, de, las, de las urgencias que tiene este gobernador y por eso llamado a extender las sesiones ordinarias, incluso ha llamado a sesiones extraordinarias, es eh, para poder hacer el planteo del refinanciamiento de la deuda, no es solamente además la deuda con el Bocade, sino también hay deuda con la ANSES y demás, Eh, claro. Incluso ya están planteando la posibilidad no solamente de patear, de reestructurar la deuda, que eso siempre implica términos del leonino, sino incluso de tomar eh, nueva deuda para afrontar la deuda preexistente. pero lo no cual, es, ¿no? por supuesto que, que la bancada va a servir. Eh, Por un lado para denunciar esto, por otro lado para tomar la iniciativa y hacer el planteo de la necesidad de la investigación de a quienes le debemos, porque incluso ni siquiera se sabe con certeza cuál es la totalidad de los acreedores de Esa la deuda que existo con ese dinero. Este, porque además con la llegada de Mirantes, de laura Mirantes al, a, al interior de, de la gestión de, de Torres se consolida esta alianza que ya había habido luego de las pasos entre juntos por el paz eh, mejor dicho el pro eh, y, y los libertarios con lo cual las tres bancadas que tienen los libertarios a nivel provincial probablemente responden van a, vayan a responder directamente a torres con lo cual van a tener una eh, los dos tercios asegurados para para cualquier planteo que tengan y del lado de digamos de la oposición de punto de vista de, de, del peronismo ligado a Arzioni, bueno, son ellos mismos los que venían por este mismo camino, con lo cual en ese sentido eh, probablemente la la banca de la frente izquierda se eh, vaya erigiendo como la única real eh, oposición a los planteos de este gobierno. Eh Ahora vamos de nuevo al principio, eh, Santi. Estamos hablando con Santiago Vasconcelos, diputado electo del Frente de Izquierda acá de, de Madrid. Estamos hablando del tema de la Hinaldo, que Nacho Torres adelantó en una entrevista radial. Y ahí voy a ir, eh, justamente con Radio Rivadavia. El programa se llama Si Pasa, Pasa. ¿Hay algo de eso también en la declaración de Torres? Como, abre el paraguas, si pasa. ve como Hay mucho, muy del estilo de, de la manera de gobernar de, de Juntos por el Cambio, del macrismo, no sé cómo denominarlo. No, eh, cuando Macri fue presidente hacía mucho esto, de tirar y después ir para atrás, o, o, o de ir con una eh, medida, volverla para atrás, o pedir perdón. Digo, te parece que va en esa línea como, bueno, si si pasa, pasa, y si no, este, tengo preparado un plan B. O te parece que ya está eh, abriendo el paraguas para realmente eh, eh, no pagar el aguinaldo de Chubut. Yo creo que se está colocando, eh, está intentando colocarse al frente de lo que serían lo, la Liga de Gobernadores, pero en este caso de, de Juntos por el Cambio. Él mismo se colocó, de hecho lo logró porque salió en todo el país esta noticia. Eh, entonces está intentando elevar su figura en términos políticos y está propiciando eh, tener audiencia y... Eh, ser el portavoz de toda una serie de gobernadores que están del lado de Juntos por el Cambio y en ese sentido toma la iniciativa de, eh, incluso muy muy alineado con el planteo de, de, de, de, del próximo gobierno nacional, de que bueno, si no hay guitarra, a, a, habrá que recortar eh, y ya está. Entonces yo creo que además... Si uno hace ese planteo en una provincia donde ya estamos acostumbrados a que esto suceda, bueno, no, no creo que sea un si pasa, pasa, sino que está divirtiendo que va eh, en ese camino, porque eh, si no sería eh, demasiado irresponsable que lo puede ser, pero yo creo que no tenemos que eh, perder de vista la posibilidad muy concreta de que esto suceda. Mirá. porque como decía como es una presión de esto ya sucedió si nosotros bajamos la guardia y, decimos, y, y le quitamos eh, valor a, a las palabras del propio gobernador bueno, puede, puede ser que justamente logren entonces que esto que esto pase Sí, incluso en esa línea ya habían anunciado hace un mes más o menos lo hicimos acá en la radio o, o lanzó esa noticia de guardia que está difícil de pagar los salarios ya en diciembre, ya lo hicieron una vez Después salieron a aclarar que no, que eso este, no era así. Eh, bueno, no no no sé, me parece una segunda parte otra vez muy parecida a esta, me parece una desprolijidad, ya lo habíamos marcado la otra vez, eh, cuando es un gobierno que, genera, que, que, que, que supuestamente debe venir a generar lo opuesto. Es una, una sensación de estabilidad, esa seguridad con la que Nacho Toro tenía en campaña, no parece en la previa, está bien, no asumió todavía, y eso le da un changüí, ¿no?, Eh, no estar mostrando ahora, esa eh, ese análisis que vos hacés y esta es la última de, de, de nuestra parte eh, le conviene realmente porque digo, eh, no pagar el aguinaldo es conflicto, el conflicto en esa alianza de Juntos por el Cambio, el partido de Nacho y eh, en la Libertad de Avanza, el partido del presidente electo, significa no pagar los aguinaldos, en Chubut, conflicto No y ese conflicto no le sirve al presidente o sí como esto es todo medio raro no se entiende lo que te planteo si ellos son una alianza Nacho Torres no pagando eh, se compra un problema en Chubut y, va, y, y así puede habilitar comprarse ese problema en otros lados Milay este ya en diciembre lo que pasa es que yo creo que no no estaba la situación para pensarlo en términos de si le sirve o no le sirve Sino de que el programa de gobierno, tanto provincial como nacional, es un programa de ataque a los trabajadores, con lo cual inevitablemente va a llevar a un choque del gobierno, tanto provincial como nacional y de las distintas provincias, con la población y, y con los trabajadores. Mm. Y por eso es que están todos los planteos del reforzamiento eh, del aparato represivo del Estado. También está el planteo de la demonización de quienes salen a luchar, de, bueno, de la criminalización de la protesta, que tanto hemos hablado eh, con vos. Eh, sí. Porque eh, efectivamente son conscientes de que van a ir hacia un choque, con incluso con sus mismos votantes, Eh, y por eso es que están planteando, bueno, toda esta idea de avanzar contra quienes quieren salir a, a enfrentar estas políticas. Entonces, eh, más allá de si les sirve o no les sirve su agenda de gobierno, lo que va a estar pasando es que se, eh, los, los velos se van a ir de, de, de sacando en relación a los planteos de, de campaña y se va a ir mostrando cada vez más con claridad Eh, que estos gobiernos vienen a avanzar sobre un ajuste de los trabajadores. ¿Algo más Santi? Eh, gracias como siempre. Eh, no, simplemente un llamado a que así como hemos hecho este, con el gobierno de Arzioni, eh, bueno, que en la medida que se, se va confirmando esta orientación, Bueno, nosotros mismos tenemos que eh, hacer lo, lo que sabemos hacer que es organizarnos, luchar y eh, salir a reclamar y, y por supuesto lo mismo haré yo desde mi lugar en la legislatura porque el aguinaldo eh, no puede ser una variable de ajuste y hay un montón, infinitos recursos en esta provincia para eh, eso, hacérselo pagar a, a los grandes grupos capitalistas y no a los trabajadores. Las extraordinarias Legislatura convocadas por y ¿para cuándo? Eh, ya eh, parece que el 15 de diciembre eh, va, va a ser una pero en realidad sería una extensión de las ordinarias sí. y parece ah, que en después. enero va a haber eh, extraordinarias pero bueno es como una es como un desabú de pesadilla eso para los chubutenses porque te pueden clavar cualquier cosa eso, no una legislatura que se está yendo un gobernador que se está yendo o no sí sí sí ya la, la experiencia lo lo demuestra claramente Eh, de que las peores peores leyes son votadas eh, en esa época porque justamente el momento donde cierto donde podemos descansar un poquito eh, y, y intentamos bajar un poco la guardia porque venimos de un año tremendo y en general aprovechan esas eh, fechas para para avanzar con con las peores leyes así que como siempre eh, tenemos que estar alertas abrazo grande Santi abrazo grande Santiago Vasconcelos, diputado electo por el Frente de Izquierda que asume su banca el mismo día que asume Nacho Torres el próximo 9 de diciembre Nacho Torres que anunció y por eso la entrevista que va a estar difícil en realidad dijo imposible afrontar el pago del aguinaldo veremos informa Radio Centenario CX 36 Uruguay Bueno, estamos recibiendo, como les adelantábamos, a una compañera que está en la organización de esta marcha que se está realizando en el día de hoy, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estamos con Karina Rojas, de la organización Pan y Rosas, y de la, eh, toda esta coordinación de organizaciones que eh, está siendo parte de una acción global feminista por Palestina ...en esta jornada. Buen día. ¿Cómo estás, Karina? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Igualmente. Eh, la, estábamos diciendo antes de llamarte que... ...era muy oportuna eh, el contenido. Es muy oportuno el contenido... ...que se le está poniendo a esta marcha de hoy, ¿verdad? Sí, tal cual. Este, creo que, que el movimiento de mujeres... Este, ...ha respondido muy bien y a la altura de los acontecimientos... Eh, respecto a toda la situación que se vive en Palestina y también eh, respondiendo al llamado internacional que hicieron desde las mismas mujeres palestinas, eh, mujeres del mundo árabe, al conjunto eh, de, de los países Eh, y, y bueno y los movimientos de, de mujeres a nivel de, de los países, no es que nada el sur el sur global, pero también otros países de Europa y Estados Unidos han respondido a la altura de los acontecimientos, no solamente ligando la cuestión de género, sino también reivindicando profundamente el derecho de autodeterminación de los pueblos. Este, y el cese de los bombardeos, ¿no? Exactamente. Sabes que estábamos mirando, todavía no comentamos nada al aire, pero estábamos mirando las imágenes que se están viendo esta mañana de eh, los liberados, ¿no? Los palestinos y palestinas que estaban presos y fueron liberados por este canje que hubo y muchas son mujeres, mujeres muy jóvenes que incluso algunas vos les ves las caras y decís las llevaron presas cuando eran niñas y son recibidas por sus madres, y eh, muchas mujeres hoy en la escena, por supuesto hay niños también, adolescentes, sí. pero eso habla de un papel de las mujeres allí muy de primera línea. Sí, sí, tal cual, este, las imágenes son, son muy emotivas, Eh, hoy estaba leyendo algunas estadísticas y casi la mitad o más de la mitad eh, de las personas liberadas son mujeres eh, que habían sido, tal cual como tú decís, niñas al momento de sus detenciones. Eh, y la causa palestina eh, es una causa nacional donde las mujeres siempre han estado en la primera línea. Este, hay también una una referente también jovencita eh, del movimiento de liberación palestina, este también es como un un ícono de de esa lucha de las mujeres Eh, contra la opresión, contra la, el, el colonialismo, contra la política de apartheid y contra la política de genocidio. Así que siempre nos encontramos este, del mismo lado, digamos. Sí. Sabes que como sí. siempre pasa, ¿no? Eh, ante una cosa de estas. Dicen, bueno, pero ¿y en Uruguay con la problemática que tenemos? Que es obvia, ¿no? La tenemos a la vista de asesinatos, de femicidios, un día sí y otro también, eh, atravesando todo el país, cifras que no, no solo no bajan, sino que suben. Eh, ¿Por qué dedicarlo a las mujeres palestinas? Bueno, eh, está buena la, la pregunta que tú haces porque, ¿qué pasa? Eh, hay un llamamiento internacional... Este, de las mujeres palestinas de las mujeres del mundo árabe eh, a todos los movimientos de mujeres organizados eh, como decíamos recién eh, las mujeres no somos no somos separatistas no separamos nuestra cuestión solamente del género del conjunto de las causas claro. este, de la opresión eh, y aparte que somos es parte profundamente es decir la opresión colonial que vaya si en nuestro continente no la vivimos, la opresión de un ejército de ocupación, la opresión del terrorismo de estado que vaya si en nuestros continentes no la vivimos, es una causa de las mujeres también, como decimos en la acción global Eh, la causa del pueblo palestino, la, la lucha contra el genocidio, es una cuestión feminista también. Claro. Y, y, y la otra parte que, que tú planteabas, que no es menor, sino que es muy importante, la situación que vivimos acá en Uruguay. Eh, aquí también eh, desde la coordinación de, de, de colectivas y de agrupaciones que estamos organizando aquí en Uruguay la Acción Global Feminista por Palestina no quisimos dejar de lado la terrible situación que vivimos las mujeres en Uruguay y vamos a sumarla a los reclamos. Claro. Si bien la acción de hoy a las 17 horas en Plaza Libertad se centra en la lucha por la por la defensa del pueblo palestino y contra el estado sionista de Israel eh, no no dejamos de lado nuestras reivindicaciones locales y en el transcurso de la marcha lo vamos a ir viendo y vamos a ir de alguna manera eh, situándonos en la problemática de uruguay hoy las estadísticas en uruguay nos dan que un eh, una mujer cada 10 días Es atacada por su condición de género en algunos casos es asesinada y por eso hablamos de feminicidios en otros casos sigue eh, logramos que sigan con vida, pero eh, esa ese ataque este genera huellas imborrables en nosotras en nuestros cuerpos y en nuestras familias muchas veces la violencia se há nos hacia nosotras. ...va acompañada de lo que nosotras definimos como violencia vicaria, es decir hacia los hijos e hijas, hacia las familias, hacia el entorno de las mujeres. Entonces, las cifras que tenemos en Uruguay, al ser un país tan pequeño, son alarmantes y para nada las vamos a dejar de lado este 25 de noviembre. Sin duda. Eh, cuando se le, uno ve el título este, ¿no? de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vos ves que hay mil formas, ¿no? como vos decías, hay una que la mata. Hay otra que la lastima y hay otra que no le lastima el cuerpo, pero que le paga dos pesos de sueldo, que eh, la hace vivir en condiciones indignas. Eh, hay muchas formas de violencia. Exactamente, tal cual es como tú decís, Este, el 25 de noviembre se conmemora justamente o, o se intenta visibilizar las múltiples violencias. Hay una violencia que es más en el ámbito del hogar, Hay una violencia que tiene que ver con un daño emocional, con un daño psicológico, con un daño físico, con un daño sexual, pero también hay una violencia institucional, hay una violencia eh, que se da ante la falta de acceso a los recursos básicos como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Hay una hay una violencia institucional para nuestras compañeras las mujeres trans, lesbianas y no binarias que constantemente son hostigadas en los espacios públicos, atacadas, agredidas, cercenadas en sus derechos, eh, impedidas del del derecho básico también al trabajo, no, este, viéndose obligadas a prostituirse eh, hay una violencia institucional que eh, también la vemos y también la vamos a denunciar en el día de hoy que es con el aumento de la, de la edad jubilatoria y la última ley previsional que votó este gobierno que nos nos nos perjudica especialmente a las mujeres entonces de todo eso de todas estas violencias este, vamos a estar denunciando en el día de hoy Exactamente, es muy importante de todo esto que estás diciendo eh, que además da para que pasa los 8 de marzo que uno dice bueno, de esto habría que hablar todos los días todo el año eh, y en este caso todas estas formas de violencia que vos decías también, eh, por eso tiene mucho valor esta dedicatoria a las palestinas eh, siendo una fecha internacional y teniendo en cuenta que el origen de esta fecha también es internacional fue en, en República Dominicana aquellas tres hermanas son asesinadas en 1960 por su trabajo de oposición a la dictadura de Trujillo. Eh, o sea, en todos los momentos vos ves a las mujeres con un protagonismo que tiene su costo. Exactamente, exactamente. Nosotras en los libros de historia y en, las, en los relatos militantes muchas veces estamos invisibilizadas, pero somos parte somos parte de los movimientos sociales, somos parte de los movimientos políticos, somos parte de los movimientos de liberación, somos parte de los movimientos revolucionarios, somos somos parte no solamente de las luchas de los por los derechos de las mujeres, somos parte de este las luchas ...contra la opresión de los pueblos... ...somos parte de las luchas de la clase trabajadora... ...hoy por hoy... ...que vos, que vos tocabas el tema de la precarización... ...hoy por hoy la clase trabajadora internacional... ...está profundamente feminizada como nunca antes en la historia. Vaya si no somos parte de la clase trabajadora internacional y vaya si la causa de los trabajadores y las trabajadoras no es nuestra propia causa también. La violencia económica hacia nosotras, la violencia institucional y la violencia estatal hacia nosotras, que somos las más precarizadas dentro de la clase trabajadora, que tenemos los peores salarios, que tenemos las los empleos Con, con menos calificados este como nosotras decimos eh, la precarización que tiene rostro de mujer entonces siempre estuvimos y siempre tenemos que estar eh, en en el marco y, en, y, en, y siendo y siendo protagonistas de las distintas luchas este, contra todo tipo de opresión. Muchas veces nosotras decimos desde desde Pan y Rosas, la agrupación que integro, eh, decimos será que este poderoso movimiento de las mujeres Inclusive puede impactar en, en, en los sindicatos, en las organizaciones que muchas veces están muy masculinizadas, para poder cambiarlas, transformarlas, poniendo Eh, sobre la mesa la cuestión de género pero no solamente eso que las mujeres podamos inclusive a partir de nuestro este, de nuestro potencial este, revolucionario podamos inclusive transformar esas organizaciones sacarles todo burocratismo sacarle toda complicidad con los patrones y con el estado y poder ponerlas al servicio este de la lucha por nuestra liberación verdad sin duda sin duda eh, estaba pensando también en eh, muchas veces nosotros acá hacemos como un juego entre nosotros no de decir eh, quién vos miras siempre cuando sos niño cuando sos adolescente vos decís me gustaría ser como tal lo decís o lo pensás no hoy cuáles serían la, los modelos para las mujeres uruguayas y es muy duro lo que te puedes encontrar no porque te puedes encontrar con una imagen que va en contra de, abiertamente, de la dignidad de las mujeres. Eh, pasa también en, en letras de canciones, que se conocen muchas, eh, que, viejas canciones y algunas nuevas que también tienen un contenido muy violento contra las mujeres y que fomentan la violencia contra las mujeres. El tema de la cultura es un tema a cuidar y mucho. Sí. Sí. Este, el tema de la cultura es es un tema aparte y no no no aparte digo pero es un tema que podemos centrarle desde muchos lados por un, es como que es como yo siento como que en la cultura se da lo mismo que se da a nivel político o de o académico inclusive porque sí sí se concentran todas las tensiones eh, que, que que que y se expresa tanto la reacción Digamos, a un cambio, ¿no? entonces se expresan todos los discursos más este, eh, hablando de la ideología de género, cosificando el cuerpo de la mujer, eh, mercantilizándola, poniendo, poniéndonos siempre al servicio de la satisfacción de las necesidades masculinas, por un lado pero también está lo nuevo, también está esas chiquilinas sí. que hacen hip hop, esas esas este, mujeres artistas que empiezan a, a tener una línea más disruptiva, es que es decir está todo, ¿no? Sí. y en realidad y, todo y con sus contradicciones porque nada es como ni puro ni perfecto o sea no no sí, no sí, pidamos sí. eso porque no lo vamos a encontrar digo este, tanto en la cultura como la academia como el mundo de, de, de, de, de más ideológico como el mundo de los sindicatos está lleno de contradicciones entonces creo yo que la clave y el aporte del movimiento de mujeres es visibilizar todas estas cosas este, y potenciar para que mujeres puedan tomar la posta tanto en el mundo de la cultura en el mundo de la academia en el mundo de la docencia en el mundo de la teoría científica eh, y empezamos a empecemos a romper esas barreras que muchas veces son barreras este invisibles y, y, y barreras que nosotras mismas nos ponemos otras veces son barreras reales no que hay que romper efectivamente Eh, Karina, buen día. Eh, y los detalles buen entonces día. de la de la movilización de hoy, contanos. Bueno, mira, la movilización de hoy, este que es parte de la Acción Global Feminista por Palestina en el marco del 25 de noviembre eh, está convocada para hoy sábado a las 17 horas en Plaza Libertad eh, pedimos ser muy puntuales porque sabemos que hay otra eh, convocatoria de las compañeras de Mujeres de Negro que van a marchar desde Plaza Independencia y ya arreglamos con ellas una forma eh, amigable para poder... Este, De habitar las calles de Montevideo eh, en una sintonía ¿no? y en una eh, y en, un, y en una cuestión colaborativa eh, para no pisarnos entonces por eso pedimos puntualidad para que nuestra marcha pueda salir en tiempo y forma eh, Nosotras vamos a vamos a salir desde Plaza Libertad a las cinco de la tarde el recorrido de la movilización va a ser primero detenernos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, así vamos a hacer una, una primer parada donde vamos a denunciar de alguna manera la complicidad, digamos, diplomática del, del actual gobierno con la situación que se vive este, en Palestina después vamos a continuar y vamos a retomar este, por 18 de julio hasta eh, la Plaza Independencia, así vamos hacer otras paradas en el medio en el transcurso de la movilización, también como charlábamos recién, eh, visibilizando la violencia este, de género en, en nuestro territorio. Muy bien, Karina, eh, por supuesto la invitación abierta a todas las mujeres que quieran participar y, y es tener en cuenta esto de la puntualidad que vos decías, así que a las cinco de la tarde va a arrancar, hay que estar antes para poder acompañar en todo esto. Y sin duda, no sé si, si al final va a haber alguna proclama, si se va a leer algo. Bueno, sí, sí, sí, justamente. Eh, al llegar a la Plaza Independencia, eh, nosotras vamos a hacer en primer lugar una performance que tiene que ver con este, entregar eh, la presidencia unas... Eh, unos cuerpos, digamos, que nosotras estuvimos elaborando que de alguna manera dan cuenta de los miles y miles y miles de asesinados y asesinadas por los bombardeos del Estado sionista de Israel. Eh, luego, inmediatamente después de eso, vamos a leer de forma colectiva una proclama que es la Proclama Internacional de la Acción Global Feminista por Palestina, una proclama eh, que fue escrita y elaborada por decenas y decenas y decenas de mujeres de toda Latinoamérica, desde México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, hasta también compañeras de Estados Unidos y de Europa, en especial Italia, Francia, España entre paréntesis, esos países están con una política sumamente represiva hacia todas las movilizaciones que se manifiesten en favor del pueblo palestino. Y con lo cual también quiero mandar un saludo y un apoyo militante a todas esas mujeres francesas en especial que están recibiendo la represión sí. este, de sus gobiernos. Eh, pero eh, resalto esto porque la verdad es que se ha realizado un trabajo colaborativo y de mucha fuerza eh, de decenas de mujeres que elaboraron conjuntamente este manifiesto internacional que vamos a terminar leyendo en la Plaza Independencia. Y después, como siempre ya es eh, habitual, digamos, en el movimiento de mujeres, va a haber alguna fogata, va a haber un fuego, un fuego, fuego contra el patriarcado. Este, y contra el capitalismo así que vamos a cerrar con con fuego Muy bien, así que hoy a las 5 de la tarde Plaza Libertad desde yala hasta Palestina Resistencia Feminista Exactamente Muy vamos bien, arriba. Karina Rojas muchas gracias, saludos Hasta aquí Momento Noticioso de Radio La Negra